Buenos días, Lucho. Buenos días, Laura. Bueno, eh, estamos aquí frente a tribunales federales, donde se está desarrollando el juicio de c Ahora, en unos minutitos, eh, van a ingresar. ingresar ingresaron algunos familiares, algunos militantes. Este, um, estamos acá con Carlos Ochoa, es, eh, militante de Derechos Humanos desde hace muchísimos años. Vino a acompañar eh, la causa. Carlos, muy buenos días. Eh, aquí, presente eh, en una nueva audiencia. Sí, este, bueno Yo soy Carlos Ochoa Soy militante de, de acá del espacio Juicio y castigo Y venimos en todos estos juicios Este que es uno de los más largos El FEC3 ¿No? Donde son una cantidad de, de De genocidas Que están siendo juzgados Nos interesa mucho Llevar adelante todos estos juicios A pesar de que Eh, notamos que hay algún retroceso con este gobierno de Macri, pero eh, nosotros siempre estamos alentando para que esto siga firme, como siempre fueron estos juicios, con el prestigio que tomaron estos juicios, incluso a nivel internacional. Para nosotros es muy importante acompañar a todos los las víctimas, a todos los que sufrieron torturas. y a los creyentes porque pensamos que hay que acompañarlos porque son compañeros que frente a la tortura hasta hicieron resistencia mantuvieron la resistencia a lo largo de aquellos años este, hoy nos interesa que toda la sociedad lo tome a esto y se interese y que vengan y acompañen a, a estos compañeros eh, hoy van a declarar este eh, varios no no recuerdo los, todos los nombres pero este todos los miércoles continúan estos juicios ¿no? Y cuentan con, con el apoyo de distintas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos que se acercan acá todos los miércoles. Exactamente. Este son muchos los partidos políticos, organizaciones sociales, incluso las que nos apoyan en, en esas marchas, grandes marchas que hacemos el 24 de marzo y ahora pronto estamos preparando el homenaje a, a Maldonado que se cumple, se va a cumplir el año prácticamente en agosto y pensamos hacer una gran marcha quizás, a lo mejor viniendo acá justo a los tribunales federales la convocatoria a lo mejor es En Plaza San Martín, todo eso es a precisar, pero, pero son las actividades que estamos empeñados en, en llevar a la calle. Carlos, muchísimas gracias por esta ratita. Eh, estamos también eh, con la señora que es. Eh... Yo, yo soy Medina, soy de Gobernador Galvez, mi hermano es desaparecido, Villa Gobernador Galve, y vengo acá a acompañar a los compañeros y a ver si también tengo alguna respuesta de mi hermano, fue secuestrado el 20 de octubre de su domicilio, que el gobernador Galvez, tenía todas las expectativas, tengo en este, en esta parte del juicio FP3, porque estaba también eh, imputado el este el padre Eugenio Ciceli, que es donde yo, donde nosotros teníamos, creíamos que íbamos a tener alguna respuesta porque mi hermano era de la juventud católica, de Eh, nuestra Señora de la Casa, eh, en Pueblo Nuevo, y trabajaba junto a él, y bueno, él murió, seguramente se llevó todo en la tumba, pero eh, sigo esperando que algunos de los que están ahora siendo enjuiciados puedan decir, para tener nosotros al menos una respuesta, quiera saber hasta dónde llegó, porque yo sí quiero encontrarlo. Mi madre murió hace nueve años, lo buscamos desde el momento mismo de, del secuestro, que en ese momento no entendíamos de la desaparición y de esas cosas. Y bueno, vengo acá, soy integrante de familiares de desaparecidos por razones políticas y gremiales, y acompañar a los, a los que están declarando hoy. que tienen bastante valor, porque volver a revivir todo el error que se vivió en estos, en estos años muy duro, pero es que, ya como te dije antes, estoy acompañando a quien aguante acá en la puerta, me cuesta entrar, me cuesta porque en el primer y segundo juicio vine todos los días y por ahí ya soy bastante grande, como que me lastima un poco. Muchísimas gracias y seguramente será justicia y felicitaciones por la lucha que, que llevan a todos. Sí, hace 42 años que todos los días buscamos buscamos justicia, justicia, eso es lo que reclamamos siempre, justicia y justicia, que todos eso se nacida, rompan el pacto de silencio, los que han quedado y digan la verdad. Muchísimas gracias, Yoli. Bueno, la palabra de Yoli eh, Méndez, eh, Carlos Ochoa, dos, eh, uno integrante del espacio Juicio Castigo, Yoli familiar de, de, de desaparecido su hermano eh, en el año 76. Bueno, uno de los testimonios que eh, se hacen presente aquí en... Eh, eh, al frente de tribunales federales donde se va a desarrollar el juicio OCC, donde se está desarrollando mejor dicho todos los miércoles y bueno desde, desde los espacios de derechos humanos se invitan a las agrupaciones sociales, políticas eh, y, y, y gremiales todos los que quieran acercarse a acompañar la lucha que viene llevando adelante y bueno este, este pedido de justicia que se está desarrollando aquí en este juicio